Como decíamos en el bloque anterior, Overá tenis Club se quedó con el Super 4 de la Liga Argentina. La tercera edición eh, ha salido todo perfecto para el conjunto celeste, que ha tenido a Juan Rodríguez Uppi como MVP con 24 puntos, rebotes y 5 asistencias. En el triunfo 84-75 sobre Barrio Parque en la final. Y ahora es momento de hablar con Leo Herián, su entrenador, para conocer cómo está después de este título. este Primer boleto que consigue para el repechaje, ¿no? Que después estará definiendo un cupo para la Liga Sudamericana. Leo, felicitaciones. ¿Cómo estás? Santiago Ortega, te saluda. ¿Qué tal, Santiago? Buen día. Muchísimas gracias. La verdad que todo muy bien por acá, muy muy tranquilo después de, del fin de semana que, que salió todo redondo. Ese es el, el título, ¿no? Salió todo redondo, ¿no? Porque fueron anfitriones, recibieron un gran torneo, fueron superiores a los otros tres equipos y además se quedaron con el título... Que no es poca cosa en una liga argentina tan pareja, ¿no? Sí, la verdad que para lo que es la categoría del torneo, no tenía la posibilidad después de haberlo vivido en directo y de haberlo analizado después de los partidos, tuvo un alto nivel de juego para lo que es la, la liga argentina a día de hoy. Eh, muy, muy buen nivel de la barría, nos tocó jugar un partido inicial muy difícil con un equipo que... Claramente tiene el sello del entrenador con el pase extra, eh, que le gusta siempre esperar al, al jugador que mayor ventaja tiene y que está más liberado. La verdad, excelentísimo juego, sobre todo para verlo si, si no era de ninguno de los dos. Y después con Barrio Parque, el sábado se nos hizo Cuesta arriba el primer tiempo, ellos habían pasado sin tanta dificultad la semifinal contra Viedma. Eh, y estábamos 8 abajo el primer tiempo nos estaban haciendo mucho daño con el chicanrol y demás y un, un tercer cuarto muy muy bueno que, que la verdad que fue el que nos posibilitó después manejar un poco las acciones hasta el final del partido y salir campeones Lo cierto es que si un equipo quiere ser campeón de Super Cuatro, te tienen que llamar a vos según ¿eh? los títulos consecutivos en esta competición Sí no sé si para tanto pero pero bueno este eh, La verdad que me tocó ganarlo dos veces, lo único que puedo decir es, es que es difícil porque son siempre cuatro equipos de, de los buenos de mitad de año, eh, pero también es verdad como para equiparar un poco las cosas que es el objetivo de mitad de año y el objetivo mayor es el ascenso a la Liga Nacional que es dificilísimo. Pero bueno, se construye a poco, a veces sale, a veces no sale, ahora hay que aprender de lo de un poco el año pasado con Salta y, y tratar de reconstruir como para que nos, no nos desenfoquemos de, de lo importante. vamos hablando con Leo Irigar. Eh, ¿Qué haces, Leo? ¿Cómo andas ¿Qué decís? ¿Todo bien? Hola, Fabián. Gusto saludarte. Igualmente, igualmente. Bueno, eh, justamente esa parte última de la que vos estabas hablando, estaba escuchando lentamente lo que te preguntaba Santi y lo que le contestabas. Eh, me gusta mucho hablar con, con vos de, de básquet porque lo ves muy bien lo analizás muy bien sos crítico a la hora de criticar tu equipo cuando tenés que hacerlo no hablo de una crítica mala sino de analizar bien el, lo que está lo que estás haciendo y sos muy claro al, al ver y explicar el juego y qué cosas eh, de, de lo que viviste eh, porque como bien vos decís el objetivo importante más allá de que esto fue muy importante lo, lo, lo, lo que han conseguido eh, digo, ¿qué cosas de lo más importante que estás por jugar que es tratar de llegar a la máxima categoría que ya te pasó, que ya viviste, que no harías o que dejarías de hacer? En principio el año pasado cuando nos tocó que fue en enero y no en febrero eh, la temporada fría y los viajes de más de 10 horas porque estaba muy salto también que si estaba lejos de, de todo a nivel geográfico, subirse al colectivo viajar, jugar 48 horas volver, la exigencia de un partido que sigue siendo la misma o sea, la intensidad de la fase regular es la misma lo que pasa es que vos venís después de, de un logro que si se malinterpreta porque es un logro de mediano de mediano calidad de mediano nivel y de mediano plazo por más que después cataporte como le pasó a Salta, a, a la segunda categoría eh, a nivel sudamericano pero la relajación mental inconsciento conscientemente equivocadamente consumida por decir de alguna manera eh, contrasta con, con la exigencia de la vida que sigue que sigue ocurriendo y que sigue que sigue pasando nosotros tenemos que subir un colectivo orilla santiago del esperoro que va a estar alta la temperatura el miércoles, y después de ahí nos va más alta, y 16 horas de viaje de vuelta. Entonces, ¿qué nos pasó de lo que pasó? Bueno, en, en, en el medio de todo eso, en el post ganar el Super 4 fue Rocamora, eh, tuvimos tuvo un 9 de febrero y marzo con el equipo entre una y dos fichas menos por partido. Primero el tema físico. claro En segundo lugar, entender que, que es alta sigue en el TNA, y que nosotros... Puede ser que juguemos Sudamericana, como le pasó a Salta después con el partido definitorio Y que el que se se llevó la verdadera frutilla del poste fue Platense, que hoy por hoy está debatiéndose con, con Atenas, San Lorenzo, jugando la primera división, y eso es lo importante. Y yo siempre destaco, no el detrimento del resto, sino, muy por el contrario, eh, a favor de la Liga. Lo único diferente en este contexto es la Liga Nacional. Lo que no quiere decir que todo lo otro que venga después sea dificilísimo de ganar, porque muchas veces hasta me es más complicado dirigir la Liga Argentina que la Liga Nacional. Pero eh, si no entendemos a de hoy, a 48 horas de haber obtenido el logro, que lo importante es salir campeón bajo la Liga Nacional, eh, vamos a seguir con la mentalidad mediocre que, que muchas veces, siendo parte de la categoría, lo digo porque tengo muchos años en la categoría, gracias a Dios, es moneda corriente muchas veces en, en la Liga Argentina. Eh, está perfecto, está perfecto. Y cómo hace para que bueno, está Talukas Gornati, este exjugador, este, este trabajando ahí un hombre que es un, un chico, pues es un chico todavía, que, que entiende entiende del juego y entiende de lo que uno está hablando. Pero también es es, es una cuestión para, para poder hablar con los dirigentes que por ahí se embalan con esto y y, y, y piensan por ahí que que va a ser lo otro va a ser eh, Eh, consecuencia de haber ganado este título, ¿no? Digo lo otro, digo el ascenso, digo llegar a la final. Sí, sí totalmente. En, en principio destaco y reafirmo el concepto de Luca, que de hecho me está ayudando mucho, porque ya es una persona acá de confianza de la dirigencia y, y está haciendo un gran trabajo, sobre todo con chicos reclutados a nivel provincial, sí. como manager de, de lo que es todo el básquet de, de, de, de, la, de la parte local. ¿sí? Y, eh, y después... Eh, Hablando un poco de ese concepto, te digo que venimos de una reunión recién con, con la dirigencia, convocada por la dirigencia, después de haber venido ellos un, un fin semana espectacular, en 80 años que tiene el club, eh, es la primera vez nuevamente que, que se obtiene un, un logro a nivel ADC, a nivel profesional, pero gratamente se venía porque los mismos eh, dirigentes convocaron a una reunión como diciendo, bueno muchachos, esto sigue, no nos relajemos, aprovechemos el viento de cola y tratemos de ir para más, y si en algún momento nosotros vemos que algunos se rebajan vamos a ser los primeros en en llamarles la atención a mí como entrenador me hicieron el trabajo y la verdad que estoy por lo menos satisfecho, después por supuesto tenemos que hacer con nosotros la parte difícil pero el mensaje el que manda que yo siempre digo al dirigente, el papá y el entrenador y la mamá, pues, el dirigente entra como mucho, una o dos veces al vestuario en la temporada, pero cuando entra el dirigente que te paga todos La atención máxima. El entrenador le habla todos los y yo le quemo la cabeza, entre comillas, a ellos todos los días y la mentalidad. Y que Pero cuando el mensaje lo baja el dirigente, a mí me deja un poco más tranquilo porque marca también más allá de un resultado positivo o negativo una idea de trabajo y esta gente, evidentemente, después de todo el cambio que hubo acá, que fue grande en moderado, y moderado, tiene cualidad nacional. No, este, bueno, eso va apuntado a mi, mi, mi segunda eh, pregunta, no la parte de la pregunta, porque eh, vimos, esto que contás vos eh, es fundamental para que el entrenador, independientemente después si continúa o no continúa, eso, eso es otra cosa, pero para que el entrenador se sienta respaldado por parte de los dirigentes, porque el entrenador puede tener... ...una idea, una filosofía... ...y después de repente... ...el dirigente tiene otra... ...y es como que hay algo que no que no condice... ...una cosa no va con la otra... ...el otro hecho importante fue... Eh, ...que al esfuerzo que han hecho... ...económico porque Oberac... Eh, ...está también lejos... ...hace un esfuerzo para participar en la segunda categoría... ...con un porcentaje... Eh, ...chico de posibilidades de poder ascender... ...porque son... Eh, ...la cantidad de equipos que tiene hoy la Liga Argentina... ...tan solo un ascenso... Eh, ...entonces digo... Llevar un manager o alguien... Está bien que Lucas se quedó ahí, eligió ese lugar para vivir... Hablo de Gornati porque formó su familia ahí... Eh, en buena hora eso... Eh, digo, eh, el hecho de, de tener un manager que entienda del básquetbol... Que haya sido jugador hasta hace muy poco... Volver a tener un entrenador que conoce muy bien la categoría... Armar un torneo como el que armó porque Barato no le salió... Y después que pase esto... Evidentemente hay un cambio importante para un equipo, y me sorprende gratamente lo que me decís, que tiene ganas de jugar la Liga Nacional A, que se está preparando para eso. Sí, totalmente, Fabián, porque en definitiva, o sea, el mensaje que han dado, eh, más allá que la licitación se gana con dinero, y, y le han puesto dinero para que Viedma llegue gratis hasta Obray, y Estudiantes de la Barria hagan lo, haga lo mismo, y lo mismo, y mejorar... Bueno. Eh, a nivel hotelería y o sea la licitación se ganó pero el mensaje que se quería dar sobre todo que creo que quedó plasmado con la gente de AES vino es que está preparada la estructura luego de haber un saneamiento institucional acá como el que hubo eh con el 40% del presupuesto que lo aporta el gobierno, pero el 60% que lo aporta el sponsor privado, mira lo que se necesitaba, no depender solamente de la plata que te baja el gobierno, que a veces viene y a veces ya atrasa, con claramente otras prioridades, como en todos lados. El mensaje que querían dar a ellos es, el, el, la institución ya está hazañada, y ahora se da una particularidad, perdón que me explaye esto, porque es importante. No, dale, dale, con el tiempo. Pro, el basque profesional de Bogotá, no al jugar profesional, recibe recursos que son destinados a la institución. Que en muchos lados ocurre al revés, o sea, vos necesitas sacar recursos a la institución para mantener el básico profesional. Aquí, el hecho de jugar profesional hace que entren muchos más recursos, que inclusive, dentro de ese presupuesto, se destina, a por ejemplo, ahora mismo a sanear algunos juicios que quedaron y demás, aquí en un terreno que no me corre, Quiero, o sea, tratar de que se visualice lo que estoy diciendo. Eh, se saca, eh, entre comillas, el baje profesional para también aportar a la institución. O sea, a Oberá hoy día le conviene, económicamente inclusive, que se juegue baje profesional. Luego de esto, por supuesto, tiene que venir a acompañarlo con resultados, porque lo institucional es un poco invisible. Entonces, si vos ganás, a lo mejor eh, cada cinco notas deportivas hay una que es institucional. Al le sirve. Y, y la verdad es que está preparado estructuralmente y económicamente como para afrontar una liga nacional. Después, por supuesto, eh, como sí uno de 28 es muy difícil, pero bueno, claro. las condiciones están dadas, y lo importante es que de esos 28, no sé cuántos están preparados, de verdad, como para afrontar la primera categoría. No, y, y hay una preocupación por parte de la dirigencia, porque, bueno, inclusive lo dijo Fabián Borro en, en 3x3, una mañana que estuvo acá, largo y tendido, charlando con, con todo el equipo, que lo que a les les preocupaba era que había muchos equipos que, que no que no estaban en condiciones y que inclusive hasta que no querían eh, eh, no, no apostaban a eso a subir, así que eh, es una es una buena noticia. Bueno, eh, Leo, felicitaciones por esta por este logro, este y bueno, a seguir laburando, como sos un laburante de la categoría, este, y la conocés muy bien, ojalá que que puedan seguir cumpliendo este sueño de, de poner a Oberal a, en la máxima categoría del básquetbol argentino. Eh, muchísimas gracias Fabián, Santiago. Es, el anhelo es, es estar ahí en la Liga Nacional. Eh, es verdader, verdaderamente el objetivo y bueno, pero todo se construye y hay que también disfrutar un poco de, de los logros intermedios y, y ojalá se des. en algún momento se y, y ojalá que se des. Pero bueno, gracias a ustedes por compartir siempre No solamente la atención, que ahí está un poco difícil de la segunda categoría, sino también el compartir los logros con con todo el resto para salir para tu estadía. Así que les mando un abrazo y les agradezco de, de que otra vez hayan comunicado. Ahí está Lebreart, el técnico de Oberak,